Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día. Bueno, contanos los, los argumentos de esta Jornada Nacional de Protesta. Bueno, estamos en todo el país eh, haciendo reclamos a los supermercados y a los hipermercados eh, de las grandes cadenas. Eh, y bueno, el reclamo específico tiene que ver con el aumento de los precios, principalmente el número de inflación que, que se conoció ayer del mes de mayo, pero lo que viene siendo todo este 2023 y, y también toda la inflación del 2022 eh, también, y que el aumento principal es en los alimentos, no que eh, eso afecta directamente a las familias que menos tienen y a las familias que más lo sufren, son eh, las familias con menos ingresos. Así que, eh, bueno, el reclamo tiene que ver con eso, nosotros eh, el año pasado y este año estuvimos juntando firmas eh, en todo el país para poder presentar un proyecto de ley que tiene que ver con el congelamiento de precios de los alimentos de la canasta básica y de las tarifas de la luz y, y del gas por un año. Ese proyecto de ley está cajoneado y abandonado. En el Congreso, no nos están dando respuestas sobre eso, ni Cecilia Moró, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, ni ningún diputado ni diputada. Entonces, bueno, el reclamo tiene que ver eh, con el beneficio, digamos, de unos pocos empresarios y los formadores de precios, y que no se cumplen en, en los supermercados e hipermercados la, los, los pocos programas que el gobierno intenta implementar, ¿no? ¿Van a arrancar la concentración frente al municipio, el reclamo para el municipio local? ¿Cuál es? Bueno, nos, ya, ya arrancamos ahora en este momento, estamos movilizando, estamos por dando una vuelta por la plaza del centro de Pilar y vamos a concentrar, en el, el como vos decías, en la puerta del municipio, porque no nos reciben en el municipio desde agosto del año pasado eh, y el reclamo tiene que ver con la asistencia alimentaria porque tenemos diferentes espacios comunitarios donde nosotros eh, asistimos a muchas familias, <coughs> y la asistencia se nos complica un montón porque, bueno, no damos abasto con la, la cantidad de mercadería. Nosotros, en, como organización social, recibimos mercadería de los ministerios de desarrollo social. Eh, sin embargo, la... la Ministra Victoria Tolosa Paz Decidió suspender la entrega de alimentos Del mes de, de abril y del mes de mayo Creemos que eso tiene que ver Con los ajustes que el gobierno eh, Está haciendo Y también tiene que ver con eso el reclamo No puede ser que ajusten eh, Afectando a las familias que más lo necesitan Estamos exigiendo que realicen Esa entrega de mercadería que nos deben eh, La verdad es que es muy irregular La entrega de mercadería y por eso la movilización También es nacional Porque tiene que ver Con eh, este ajuste que están haciendo hacia los alimentos, ¿no? En los distintos espacios comunitarios que tenemos eh, funcionan a partir de donaciones, a partir de, eh, bueno, lo que podemos recaudar solidariamente, digamos, en los barrios, pero también con la mercadería que nos entregan del Ministerio de Desarrollo Social. Mm. Eh, entonces si reducen esa entrega de mercadería se nos complica un montón la asistencia social en los distintos barrios en los que estamos. Eh, puntualmente en Pilar eh, no tenemos vínculo desde el año pasado con la gente del municipio y la mercadería que nos entregan eh, es muy poca, porque bueno, ya saben, nosotros tenemos diferentes eh, merenderos y comedores donde entregamos mercadería Y la, lo que ellos nos entregan no nos está alcanzando. Eso ya lo hemos charlado, nos prometieron aumentar la cantidad de mercadería que nos entregan y no lo han hecho. Entonces, bueno, necesitamos tener una reunión para, para poder coordinar esa ayuda que sea, digamos, un trabajo en conjunto entre las organizaciones que asistimos a las familias en los barrios y los municipios. Uh -huh. La movilización de hoy va a finalizar en el hipermercado Día. Exactamente, sí, va a finalizar el hipermercado día que está en la avenida Tratado del Pilar, eh, porque, bueno, en todo el país estamos en los distintos supermercados e hipermercados como Día, como Coto, como Carrefour, eh, y, y, bueno, tiene que ver con esta esta exigencia, digamos, a, a que se cumplan estos programas que el gobierno tiene eh, que implementar y, por otro lado, bueno, que puedan controlar el aumento de precios. Bien. Ana, como siempre, muchas gracias por este ratito. No, por favor, Daniel, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego.